Mi mente que te añora se vuelve melancólica al recordarte. Pero dibuja tus orillas bajo mis temblorosos párpados y acelera el fluir de mis arterias y asoma flor de piel a mis latidos. Entonces, saliendo de su crisálida, Mi mente se transforma en un vergel de ilusionada alegría y en un oasis de inusitado bienestar. Y voluntaria entra en el dulce sopor de volver a alimentarse de tu mirada y en ella se extasía y peca. Y viola lo prohibido y declina su rubor, y dormita en una caricia que vaga sin destino.